En este instante tenemos a Guillermo Mune, quien es, eh, Mune, quien Mune. es a, Mune, abogado de Iván Bordón. Iván Bordón, eh, quien estuvo detenido en las últimas horas. Guillermo, buenos días, ¿cómo andás? Buen día, Luciano, Laura, ¿cómo estás? Bien, Guillermo. Consultarte respecto a que finalmente se pudo obtener la liberación de Iván Bordón en las últimas horas. Sí, recién el día sábado. el miércoles que compuso, comenzó este esta pesadilla por Iván, que, que significó su privación y libertad absolutamente abusiva y con tormentos y maltratos hasta el sábado mismo, o hasta el sábado mismo, recién el día sábado, este, en una audiencia disputadísima, porque la fiscalía, este a cargo de gusto de la, la cargo de, de Tostado, no. este dio un por un el encarnizamiento, una batalla, tratando de, de mantenerlo preso todavía, recién el día sábado, entonces, eh, obtuvimos la, la decisión de la jueza Cristina Fortunato de que debía ser, debería ser al igual que los hermanos Cravero, ¿no? o sea, los campesinos mayores de edad, que también estaban sufriendo el, el mismo martillo que íbamos. Guillermo, consultarte respecto a qué pudiste hablar con, con Iván, re, cómo fueron las condiciones de esa detención, qué, qué se pudo saber ya pasado un día, día y medio de, del sábado. Bueno, eh, principalmente nuestras conversaciones fueron el sábado cuando llegamos con Lucila Puyol, Valeria Silva, del equipo jurídico de Hijo Santa Fe, ha apostado para esta audiencia imputativa Este, también estaba allí el sí. médico y psicoanalista Roberto Zmuck, que se desempeñó muchos años en el programa de protección de testigos de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, y que por, que había hecho gestiones para Iván, eh, la tarde del viernes y volvió a entrevistarse con él el, ese día sábado, así que tuvimos un, una evaluación suya también, muy relevante, que Que pusimos que la escuchara el tribunal, y, y así, se, así se pudo dar en la audiencia también, eh, era muy delicada, la, la situación en la que estaba Iván era sumamente delicada, tenía un, un estrés este, traumático severo, lo describió Roberto Smoke en la audiencia, que cuando él se entrevistó el viernes a la tarde y, y luego ahí, tenía dificultades para recordar el número de teléfono de su hermana, tenía imprecisiones de fecha, tenía dificultades en la hilación del de discurso, eh, lo eh, an, eh, las causas determinadas es que después de los tormentos sufridos, las golpizas, eh, todos los tiramentos y los posteriores lo, situa, lo tenía una situación de total este in, eh, invalidación, de, de, de sentirse absolutamente este, a merced de cualquier abuso. Eh, con lo cual este, dijo Roberto Muck que este, continuar este, su, su encierro en instituciones este, sin no tener prontamente eh, un acompañamiento afectivo de las personas de, de su entorno familiar y de confianza eh, era muy grave la, el derrumbe psicológico que iba a caer de hecho ahí la fiscal empezó a hostigarlo a A Roberto que lo pedimos, pedimos, objetamos, la jueza no en su lugar, pero bastó esto: que la fiscal mostrara todo su autoritarismo este, contra el médico este, para obtener para el encierro de Iván, que Iván volvió en la audiencia a tener una crisis de llanto, del cual le, le costaba salir eh, de muy delicado el cuadro. Y bueno, primero la sensatez, ¿no? Después de seis horas de debate y de disputa, Este, eh, se, se, se, pú, se lo pudimos sacar de las garras de los enemigos de Iván este, que lo tenían sometido a todo esto. Eh, nos contó a Iván cuando vamos decía bueno ¿qué, qué pudo contarles que después de la golpiza con la ropa rota, su campera la, desgarrada por, por el maltrato, lo alojaron en la dependencia policial de la alcaldía de Tostado eh, en to sin ningún otro tipo de abrigo más que esa campera rota. Eh, con muchísimo frío, dormimos sobre un cartón, sin colchón, en un piso, en, eh, en un cartón. Eh, no, no le facilitaban ir al baño, con lo cual él decidió dejar de comer y beber para no agregar la sensación de, de ensuciarse encima. Eh, no mejoró mucho la situación de, de la temperatura cuando lo trasladaron por razones. De un poco más de seguridad para él a, a la dependencia policial de San Cristóbal, hasta la violencia del sábado, como había Tostado. Eh, tuvo que insistirse mucho para que lo revisen en el zanco de Tostado, y la atención fue absolutamente restrictiva y con recelosa. Después, el, la noche del viernes, eh, lo llevaron de vuelta a una dependencia hospitalaria donde le negaron la atención, que no, no creían que estaban las autorizaciones adecuadas a la fiscalía, o sea que la atención a la salud este, fue eh, más bien de privación, de denegación, y Roberto, como te dije, lo vio en, en la dependencia policial del viernes este, en una situación muy delicada, y eso es lo que le informó el tribunal también el el día sábado. Ahora al recuperar la libertad el sábado ha comenzado su proceso de recuperación. Está en reconquista en la casa de su hermana eh, y, y bueno, este, vamos hablando con la hermana, este, un poco mejor empieza a estar, pero menos muy reciente todo. Claro, eh, Guillermo, otro de los puntos eh, cuando se de la fiscalía lo quieren acusar a a Iván de estar a cargo de una asociación ilícita, eh, ¿a, qué se, ¿a qué se refiere? Hay que decir que eh, fue uno de los eh, que promotores de esta ley 13.334 que prohíbe los desalojos eh, rurales, ¿crees que está vinculado a esta cuestión de que hay algunos sectores que, que operan eh, contra la labor que viene haciendo Iván y la organización que, a la que forma parte? Totalmente. Como la fiscalía estaba desesperada por salvar eh, eh, todos los delitos que se cometieron el miércoles contra Iván, entonces este, buscó, desempolvó cualquier expediente con cualquier denuncia que hubiera contra él, lo cual eh, quedó la audiencia expuesta eh, en, su, en su precariedad esa maniobra, porque era... Es decir, que ahora era urgente la privación de libertad de Iván eh, motivada en causas que hacía años que estaban inactivas, y que, no obstante, iba a ser un abogado que se desempeña públicamente y que había estado entrevistándose la semana anterior con la fiscal, este, le había dado su celular porque la fiscal le pedía que ayude a la identificación de unos clientes, van. ahora resulta que era un prófugo peligrosísimo que este, era muy necesario este, mantenerlo encerrado. Y como no le alcanzaba con, con las imputaciones, por eso fue una fue tan larga porque leyeron este una decena de de hechos y de acusaciones como aún así como eran todas situaciones de llamada resistencia a autoridad que lo que voy decís decir es este negarse a que se a consentir un desalojo que viole la ley cuatro que suspende los desalojos, esa es la resistencia a autoridad, o sea, con realidad, conducta típica porque la resistencia de autoridad cuando uno se impide una orden legal de la autoridad, pero si la autoridad está actuando desviadamente fuera de la ley, el derecho de defensa a través del ejercicio de la abogacía implica que uno tiene que oponerse a objetarla eso no resistir la autoridad, eso pedir que se cumpla la ley sí. eh, como no la alcanzaba entonces este, trajeron la figura de la ilícita basándose en una denuncia o apoyándose, porque la verdad es que la fiscal no no tiene mucho conocimiento de la pena penal, es notorio eso Entonces se eh, basaba en una denuncia que hizo Juan Carlos Adrover, uno de los apropiadores de tierras que tenemos denunciado ahí del norte, patrocinado, el abogado conocido, ¿no? Juan Carlos Adrover, pero patrocinado por, por Oroño, abogado este candidato del PRO, muy muy conocido por ser este, defensor de genocida en juicio de, de salesa, eh, donde planteaba que eh, fun funciona la asociación ilícita. ¿Cuál es la asociación ilícita? Nos preguntaba. la el, el, el asamblea de campesinos este noroeste de la provincia, este haberse organizado de, de, frente a tantos atropellos los pobres, este en una cosa pública, yo decía que extraña asociación digita que tiene el perfil de Facebook que este, se presenta ante las autoridades, que ha sido aclamada por por aplausos en la legislatura de la provincia cuando se aprobó la ley y cuando se prorrogó recientemente la ley, este bueno se ve que volvemos a los orígenes a la, la asociación ilícita que en su momento se aprobó para perseguir la actividad sindical porque los trabajadores se organizaran era criminalizado este, ahora este, el hecho de que los campesinos cuenten con un colectivo eh, de organización que cuente con un abogado que, que ejerza su derecho de defensa eso es de asociación ilícita entonces decía bueno suma asociación ilícita A, a los organismos de derechos humanos de Santa Fe, a las madres de la plaza, que también ya fueron acusados de loca y delincuente en su momento por organizarse, sumen al Colegio Abogado de Conquista, que estaba ahí presente durante toda la audiencia con su presidente, el Instituto de Derechos de Penal de Conquista, reclamando por Iván, sumen a la Federación Argentina de Colegio de Abogados, que está pidiéndonos que ejerzamos esta defensa de Iván este, por el atropello que significa al, al ejercicio de la abogacía y el derecho de defensa, Este, sumen al conjunto del Movimiento de Derecho Humano Argentina y a los sindicatos que están aquí en la puerta del juzgado en todo estado manteniendo un reclamo por Iván es, es, es, esa es la situación que existe, Luciano. Guillermo eh, consultarte respecto a, a cómo continúa esta, esta cuestión esta, esta instancia judicial se cerró acá con la, la audiencia del sábado o eh, quedó eh, alguna cuestión abierta en, en materia jurídica ilegal para para lo que es Iván y, lo, y los hermanos Clavero en esta cuestión no sigue todo digamos lo que se obtuvo es que dejen estar en la garra de la policía torturadora no sí este y a, so, a merced de esta fiscal tan eh, abusiva pero o, todas las causas las mantiene abiertas porque la fiscal no declinó ninguna eh, no obstante los ridículos por ejemplo el hecho del miércoles este cuando Iván Eh, va se dirige a defender los hermanos en un allanamiento que le hacía eh, no tuvo pudor la, la fiscal de leer en audiencia judicial frente a una jueza frente a representante del colegio de Barre conquista eh, que su acusación se basaba en relatos en algunos de los policías porque son todos contradictorios los de la policía de ese día eh, que dice que Iván eh, llega al lugar Eh, no les deja o les interpece la, la realización del hacinamiento, del, y entonces Iván solo se empieza a arrojar contra las paredes produciéndose golpes, y a la vez con esto lesionaba al policía. O sea, una escena de, de, de artes marciales de. de tiene fantasioso de Bruce Lee, que él tenía la capacidad de volar y someterse a golpes contra la pared y mientras tanto podía a su vez este, ferirle heridas a los policías. Ese, esa acusación la sostuvo la fiscal eh, este, el día sábado. Y mantuvo todas las causas, todas las que te dije, este, eh, le, la, quiere hacerlos avanzar. Eh, lo mismo contra los hermanos Cravero, quienes escribió como sujetos peligrosísimos, ¿no? Hombres mayores, analfabeto, eh, sumamente en situación de vulnerabilidad, se notaba ahí en la audiencia, este, tan de parejo con los querellantes que estaban allí, Goronio, este abogado de genocidas que, que representa al gran empresario, al de tierra, Juan Carlos Adrover, este, que estaba también la gente de la empresa eh, Río Limpio, que este que son tan vinculados con posibles reales este inversores que tienen que ver con la política local del lugar este, ex senadores y senadores este sí. bueno están tan desparejos frente a estos dos campesinos no sabés este la vehemencia de la fiscal contra estos dos este señores uno de 59 y nueve y el otro de sesenta y cinco que presentaban todavía las lesiones de, de los golpes del miércoles ¿no? Este, así que siguen esas causas eh, hay que ejercer el derecho de defensa ahí, y se tiene que lograr el urgente apartamiento a esa fiscal que carece de toda objetividad tiene que pasarlo a tomar en el Ministerio Público de la Concepción, alguien que actúe con, con seriedad, con racionalidad y, y también tiene que avanzar la causa ahora de investigación de las que esta fiscal que, la, que le toca, le llama a ella por ahora no será apartada todavía, le toca a ella misma Este, la cartula tendenciosamente a premios ilegales como si fueran hechos menores de tormento son claramente tormentos este, hay que hay que hacer avanzar esta causa obviamente es no a cargo de esta fiscal que está involucrada notoriamente en los hechos así que sí este es una un, una situación judicial bien compleja eh, que hay que atender porque evidente que, que este, factores de poder interesados en, en realmente escarmentar a todo campesino que se revele y, y hay que no dejar impunes eh, los hechos de tormento contra los hermanos que había en 2017 que había sido Iván y que con la cargo de esta fiscal no avanzaron para nada su investigación y estos nuevos tormentos que ahora lo, lo tenía también como este, eh, destinatario a, a Iván, al abogado Iván Bordón ¿Ustedes pidieron el apartamiento de estas fiscales eh, Guillermo? Ya lo adelantamos en la audiencia, no, no corresponde ante la jueza eso, sí. sino que se hace ante el superior del Ministerio Público de la Acusación, según la ley del, del Ministerio Público de la Acusación vigente, que es el, el fiscal regional de de Rafaela. Eh, pero también vamos a hacer planteo a, a la máxima condición del Ministerio Público de la Acusación al, al fiscal regional, porque... este para nosotros tiene que haber acá un fiscal una fiscalía comprometida eh, con los temas de violencia institucional y, y tormentos que como ya hay antecedentes que no avanzaban las la investigaciones a cargo de fiscales ordinarios en, en torturas de Vera de la policía este queremos que de la misma forma se asigna una fiscalía como la que funciona en Santa fe por ejemplo que está a cargo de los este de la investigación este, sin, sin titubeos, sin dubitaciones, acerca de los hechos de tormentos que, puede, que puedan causar agentes policiales. ¿no? Eh, Guillermo, por último consultarte el estado de lo que es la lucha, el movimiento campesino ahí en el norte de la provincia de Santa Fe, eh, trascendió este caso de, la, de los hermanos Clavero y, y de Iván Bordón, pero pone también en conocimiento un, un cuadro general de la situación. Es decir, esto es un es una imagen de eh, un cuadro que se vive eh, de eh, una comunidad o, o grupos o organizaciones que luchan por mantener su, su pedazo de tierra ante el avance de, de grandes grupos económicos. Esto es una realidad concreta que se vive en el norte de Santa Fe. Tal cual, esto es un, un, un episodio este, de esa lucha, porque es evidente que es para... Este, para quebrar, para destruir, para desmoralizar, para desalentar a, a, a los que, con orgullo, dignidad y, y muchos sacrificios y valentía, este, los enfrentan. Digamos, ¿no? y, y de hecho, teniendo a Iván Burdón preso, el día viernes a la tarde, procedieron a, a un mega operativo de, de desalojo. el gato colorado en la zona del palmar contra la familia Barberis que habían fracasado seis veces justamente los varios de los hechos que le atribuía la fiscal eh eso mega operativo desalojo contra la ley de, de suspensión de los con Iván preso se pudo los hermanos claveros presos también por los hermanos cravero como le diría la fiscal dice ¿Qué tienen que hacer los hermanos Clavero en, en, acompañando a campesinos cuando se hace un procedimiento de desalojo en tal otro lado. Bueno, que tienen que ver que están solidarizados. Ese es el hecho criminal que, que, que este, subrayaba la fiscal, que tiene solidaridad. Bueno, con los hermanos Clavero presos, con Iván preso, eh, ya concretaron eh, un desalojo que ambicionaban largo, largamente, digamos, ¿no? sí, este ese es el cuadro muy duro, muy duro que, que se vive este, por la disputa por la tierra en, en el noroeste provincial. Guillermo, agradecerte por esta nota, agradecerte por estos minutos y estaremos en contacto para seguir de cerca lo que vaya sucediendo con ustedes. Bueno, les agradezco este interés que han mantenido día a día y por suerte esta vez para ...para poder informarles... ...un logro de justicia popular... ...como fue el que este, se dio... ...el día sábado... Este, eh, ...haciendo cesar esta, este encierro... ...vejatorio de, de... los hermanos Craver y de Iván Bordón. Gracias Guillermo, que tengas buena jornada. Un abrazo. Guillermo Muné, quien era... ...integrante... representado ...representante letrado... ...de Iván Bordón, detenido... Eh, ...en la en reconquista...